Y en PTM, periodismo turno, mañana son nueve y veintidós minutos. Vamos a charlar con una de las integrantes de la Asociación Protectora de Animales, APANI, Rita Zublé. Rita, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Eh, Rita, han distribuido ahí un comunicado eh, en los medios pidiendo un poco de ayuda. ¿Cuál es la situación de la protectora en este momento? Bueno, la situación es eh, preocupante. Mm. Eh, estamos con carencia de alimento balanceado, siempre fue provisto por el municipio. En esta coyuntura financiera eh, nos han manifestado que no pueden proveernos el alimento balanceado, de manera que estamos haciendo rifas, bingo, para poder eh, comprar. Hay que tener en cuenta que son más de 300 canes los que tenemos en el refugio, mm. El 90% ha entrado en condiciones paupérrimas, lo que implica que la alimentación tiene que ser diaria y buena. Un balanceado, una bolsa de balanceado de 22 kilos, hoy está a más de 250 pesos. Y nosotros le damos 140 kilos diarios. Bien. Eh, el, el, ¿El municipio actual, digo, la gestión de Alto Laguirre, ha cortado esto o ya venía con algún tipo de problemas en la el La última provisión de alimentos fue meses antes de irse la Rañaga, que ya nos había adelantado que no podía darnos más alimento. Mm. Pero estuvimos con alimento balanceado porque el anterior gobierno, eh, a cargo del contador Jorge, nos había provisto de antes de irse de muchísimos kilos de balanceado, que es el que aún tenemos hoy un poco, porque estamos comprando para abastecernos, eh, si no, no sé lo que hubiéramos hecho, porque la verdad que hay que alimentar 350 canes. sí sí eh, Además del alimento, me imagino otras cuestiones como el tema de los veterinarios y eso, eso también. Sí, nosotros tenemos como erogaciones fuertes eh, el empleado, que es el encargado que vive ahí, Eh, tenemos eh, el alimento balanceado y lo que es gastos veterinarios, porque Apani es como un hospital, ahí llegan los animales que la gente deja eh, para morirse porque los deja atados, en cajas, en las peores condiciones. Eh, algunos eh, con una cuotita de, de miligramos de sensibilidad y para no dejarlos morir en... Cualquier terreno baldío lo lleva ahí, lo deja tirado, eh, lo que nos implica a nosotros como protectora eh, tener que atenderlos, por supuesto. Y, y después los, los accidentes diarios, la cantidad de, de mascotas que son atropelladas. Ayer, por ejemplo, eh, cerca de la calle Salta y Uspallata, ese, ese, por ese sector, un taxista atropelló una cocker viejita... Eh, y la pasó por arriba dos veces y se fue con una mamá y dos chiquitos que no les importó dejarla agonizando y se fueron. Eh, pero así todo el tiempo de gente que atropella eh, perros y los deja tirados sin importarle nada, porque nosotros tenemos una obligación moral para con ellos, aunque no tengamos recursos. Y por suerte tenemos veterinarias que nos dan una mano y lo atienden al animal sin cobrarnos en ese momento y esperándonos meses para poder pagar una operación de fractura expuesta, por ejemplo, o la colocación de clavos, o la amputación de miembros, o un perro que está prácticamente reventado por el, por el, la lesión que le provoca un auto. Pero la verdad es que son intervenciones quirúrgicas eh, muy costosas, Nosotros no tenemos veterinario en Apani, eso es lo que le decimos a la gente, que tiene que entender que no lo tenemos. Que cuando atropella a un animal entendemos que no pueda tener recursos en el momento para pagar, pero que por lo menos nos alcance el perrito o la perra a la veterinaria más próxima para poder socorrerlo. Bueno, la gente en la gran mayoría de los casos los deja tirado y se va. Sí por insensibilidad, porque no quiere hacerse cargo, porque no quiere hacerse responsable y tener que pagar un peso, pero cuando hacemos la convocatoria es porque nos tapó el agua, o sea, estamos con, con operaciones quirúrgicas severísimas, costosísimas, toda la semana y no tenemos otro ingreso que no, que no sea la cuota de socios, Eh, que nos alcanza para pagar eh, al empleado y una persona más que le da una mano los fines de semana. Después eh, estamos haciendo bingos y rifas y la verdad que llega un momento que sentimos que estamos eh, haciéndonos cargo de toda la problemática de, de los perros de la ciudad sin ningún tipo de ayuda del Estado que es el que debería eh, hacerse cargo de esta realidad. Después también tenemos el tema de la cantidad de perras que han parido y que están desparramadas por toda la ciudad. Todos los días nosotros recibimos llamados de gente que encuentra perras que han parido eh, a la intemperie con estas temperaturas bajo cero eh, y nos piden eh, llevarlas al refugio y la verdad que ya no tenemos lugar. Hemos hecho muchísimos caniles nuevos y ya no tenemos lugar ...y no es solamente llevar la perra con la cría... ...es el alimento balanceado para los cachorros... ...que es carísimo... ...es la atención de la perra... Eh, ...el municipio está castrando nada prácticamente... ...nosotros estamos castrando muy poco los, los sábados... ...y las castraciones que se hacen en la ciudad... ...no son de las perras que realmente merecen castrarse... ...a ver, ¿qué significa esto? Nosotros aplaudimos que se castre, poco o mucho que se castre. No son muchas las ciudades en el país en la que se castra todos los sábados como nosotros, todos los días un poquito en un municipio o que otra ONG opere eh, en la ciudad. Ahora, se operan las perras de la gente que se preocupa por su mascota, claro. pero las perras de las periferias, Santa María de las Pampa, Obrero de la Construcción, Mandela, Villa Germinal, que son barrios problemáticos por la cantidad de perras y la despreocupación de los vecinos de esos barrios, hace que esas perras que necesitan castrarse, nadie las castra. Entonces, se opera el, el, el vecino que aunque no tenga recursos, lleva a su perrita a castrar, pero donde vive ese vecino hay cien vecinos más que tienen sus perras en las calles y viven pariendo y nadie se preocupa de esas perras. Rita, Entonces, a... de esas crías, de esas perras en celo, de esos perros lastimados por las perras en celo, ni hablar en verano con el tema de las infecciones y gusanos y todo lo que ello implica, nos tenemos que hacer cargo nosotros, sin veterinarios y sin recursos. Rita, aquel que quiera colaborar con Apani, eh, ¿cómo lo puede hacer? Mira, nosotros tenemos en vocación animal, que es la veterinaria que nos atiende las emergencias más, más este, grandes, que está en Juan 23, 8, 25, tenemos una alcancía. Mm. Pueden eh, colaborar con balanceado, nos mandan a la página. Nosotros en la página tenemos nuestro alma mater, o sea que la gente que quiere colaborar con lo que sea, desde alimento balanceado hasta dinero... Nos manda el mensaje, tenemos una cuenta en el Banco de la Pampa, nunca me acuerdo el número, pero si entran en la página lo pueden preguntar con las compañeras que son responsables de la página para depositar dinero, hacerse socia, socio y si no acercarse a la veterinaria y colaborar. Yo siempre le digo a los vecinos, 5, 10, 15, 20 pesos, todo suma. Cuando hay solidaridad siempre se junta dinero para para pagar lo que nosotros tenemos. Hoy debemos cerca de mil pesos en esa veterinaria y no tenemos un peso para pagarles. Está bien. Bien, Rita, eh, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Gracias a vos. Bien. Un abrazo. Un abrazo. Hasta Era bien. la palabra de una de las integrantes de la Asociación Protectora de Animales, Rita Zule, eh, contándonos eh, la, la crisis eh, sí. que está atravesando también la protectora con estos más de 300 mascotas que tienen... Ahí en el predio ubicado allá cerca del relleno sanitario.